Se viene una fecha más, le cuento, sí, se cuéntame. viene una fecha más del 3J j donde eh, las mujeres nos reunimos eh, nos acompañamos nos amuchamos marchamos hablamos bueno esto se viene organizando ya eh, está la, las compitas que vienen en diferentes diferentes organizaciones eh, acomodándose Armando para lo que se viene este 3j que se va a estar realizando en el día de mañana y ya estamos en comunicación con una de las referentes las organizadoras que es Carolina Fernández Hola, caro cómo estás acá Karina Nico Radio Encuentro. Hola, buen día a todos. Bueno, eh, ¿cómo se viene para mañana? Contanos un poquito. Sabemos que se vienen reuniendo sí. todos los miércoles, hace varias semanas, eh, y, y acordando un poquito cuáles van a ser los ejes de este 3J. Sí, bueno, eh, eh, como venís diciendo, venimos agrupándonos en asambleas, y bueno, este año decidimos hacer algo totalmente distinto, eh, convocando a toda la comunidad, Eh la idea es poder juntarnos en la plaza eh diecisiete horas estamos convocando eh y armar un una especie de documento vivo no si bien vamos a tener ya un una base de otros documentos de años anteriores que ya venimos haciendo la idea es que la comunidad pueda participar a través de ejes temáticos que van a estar rondando ahí de como por ejemplo qué significa el en una amenas o en la comarca qué significa para cada uno eh qué tipo de ideas conocen o ¿no? ¿Qué, qué creen ellas que, que faltan ¿no? Eh acá en el ámbito local eh, eh, porque la idea es esa, es que todas podamos participar y hablarlo entre todas y que nadie hable por nadie, ¿no? Que es, es la voz de todas nosotras que va a estar ahí plasmada en ese documento ese bien. Buenísimo. Entonces, va a ser eh, va a haber marcha No, no va a haber marcha, no ah. convocamos a marcha, vamos a ver eh, lo que surja ahí, no en el momento. Eh, sí si estamos convocando, van a haber eh, distintas intervenciones a lo largo de la mañana, van a arrancar. Seguramente vamos a intervenir la plaza, eh, sí. se, para lo cual se, se hicieron varias comisiones. Bueno, algunas están en la comisión en el documento, lo la actividad que se va a llevar a cabo ese día. Otras compañeras se han estado ya trabajando en intervenciones que la van a dar seguramente mañana eh, al pasar por la plaza. Eh, y, y bueno, veremos ahí, y lo que sí estamos convocando es a un panuelazo que se va a hacer ahí en la plaza, eh, para los cual también hay compañeros que estuvieron haciendo panuelos. Eh, es simbolizar y, y nada, hacer reflexionar a la comunidad, eh, que nos siguen matando, ¿no? Esa es Bien, eh, teniendo en cuenta también de que estamos en un contexto socioeconómico muy difícil, principalmente para nosotras las mujeres, como decías y como mismo lo dice el, el flyer, no nos siguen matando y bueno, se está también eh, lo que tiene que ver con lo, los, el acompañamiento. Sabemos que muchas mujeres van y denuncian violencia de género y, y no les toman la denuncia y después aparecen en femicidios. Sabemos ahora, hace poco tuvimos un femicidio acá en San Antonio Este, donde todavía no se no, no, no quedó nada claro, ¿no? Eh, es un momento también donde necesitamos reunirnos y charlar de estos temas. Sí, bueno, y, y también eh, eso, también estuvimos con eh, muchas compañeras que se han estado eh, renovando... Eh, sea nada mala la palabra renovando, pero bueno armando el listado nuevamente porque lamentablemente todos los años cambian así que bueno, en un video negro eh, se vienen sumando un montón de femicidios eh, y también esto, ¿no? Eh, viendo eh, cuántas si los casos, si tenían denuncias previas eh, si hubo justicia en esos casos, ¿no? porque eh, muchas veces nosotros vemos la noticia en femicidios, pero no hay casos que, que, que tarda y que no hay no hay justicia no en este sentido también eso, bueno, horas estuve charlando mucho en la asamblea y bueno eso es lo que queremos porque realmente entre nosotras nos encontramos en los grupos de whatsapp que tenemos es eh, hay una denuncia o un hay un caso de violencia eh quién puede estar quién puede asesorar eh, viste como estamos entre nosotros llevándonos unas a las otras esa es la esa es la realidad. Sí, sí, sí. Bueno, eh, Caro, entonces sería mañana a partir de las 17 horas esta concentración sí. de 3J, sí. eh, invitamos a, a las, las mujeres de, de diferentes organizaciones, mujeres que por ahí no están organizadas en ningún espacio colectivo, pero también, ¿no?, que tienen ganas de acercarse, no sé, sí. eh, cartel carteles, pañuelos, qué, qué, ¿qué llevar, Caro? Sí, también se va... Eh, que va a ser una especie de mem memorial ahí en en la Plaza de San Martín, así que sí, están invitados a llevar cada uno lo que quieran poner eh, algo parecido como se hizo el 24 eh, el 24 de marzo, es la idea es poner frases, eh cosas que nos identifiquen o que o, o que o que, o que podamos expresar en ese momento, ¿no? Eh, nosotros también tenemos ya un lo lo armamos el 8M Eh, tenemos un, un listado de todas las homicidios hasta el momento, hasta los así que eh, eso va a estar, seguramente los números van a estar en la plaza como parte de la intervención y bueno, también chamón armó un polonio grande para poner en la plaza ese día. Buenísimo. Bueno, nos encontraremos entonces allí en, en, en la plaza mañana a partir de las 17 horas. Sí la, la hacemos la convocatoria de dieciocho horas, porque bueno sabemos que muchas mamás retiran tiran a sus niños de la escuela y bueno eh, vamos a, a esperar que llegue ahí bueno estaremos amenazando entre cinco y cuarto eh cinco y media realizar de vida depende la eh, la convocatoria que que llegue y bueno la idea es no sentarnos tanto porque también sabemos que oscurece temprano que hace frío eh sí bueno va a haber música va a haber un micrófono abierto de quienes quieran expresar también eh, va a estar todo eso ahí en la plaza Muchísimas gracias, Caro, te mando un abrazo grande y nos reencontramos mañana entonces a partir de las 5 de la tarde A partir de las 5 de la tarde Abrazo grande un Beso grande